Y radiofónica, todos los jueves de 10 a 11 en Irola Irratia 107.5 de la FM Os a tatí, a Irola y en FM Aquí, hasta venir volver a suscitar un milagro no lo eres es una radio libre Dat je het ik Desde el quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le Cada hora, cada día. Bueno, esto es sobre dosis musical: un miércoles más en Irola y Ratia 107.5. Hoy estamos con Archak Blues Band y, y lo pasaremos teta. Eh, hasta ahora mismo. balls, you, box, and for moment I was lost, in remember remembering what I never forgot. And I never felt guilty about the trouble that we got into, just couldn't let that honey hide inside of you. And just because now it's different, doesn't change what it meant. I'll Estamos empezando otra vez sobre Dosis Musical, 2014, un año más Desde el 2010 aquí estamos eh, Allá cuando empezamos con, con el gran Bruno Aquí en el 107.5, increíble eh, Cuatro añitos han pasado ya y la de, la de bandas La de bandas que han venido por aquí Y lo bien que lo hemos pasado y los amigos que hemos hecho eh, Bueno, ya sabéis que cada trimestre cambiamos de cuña Y siempre eso, intentamos poner Aunque ya sabéis que luego nos ponemos serios o... o O a veces un poco incluso roqueros o, o como sea, pero siempre nos gusta empezar con un poco de bailoteo. Pues eso, para que se note que empieza sobre dosis musical, que no le caiga la movida. Y, y nada, eso. Hoy no va a poder venir Iñi. Luego a ver si podemos hablar con él incluso un poquito. Y nada, vamos. Seguimos escuchando cositas. Hoy os voy a hacer un resumen de lo que el 2013 nos trajo, lo que más gustirrinil me ha dado a mí. Y nada, empiezo por dedicarles un temazo a unos colegas que han dicho antes de ayer eh, que se separan y que dan su último concierto el día 15. Ellos son Napalm, que ya son casi un clásico de hardcore aquí en Vizcaya. Bueno, pues Napalm, eh, que se separan, eh, triste noticia, pero bueno, ya sabemos que, que son tan cañeros que no creo que paren eh, quietos por casa, así que seguirán montando cositas con esa Vizcaya Hardcore Crew que acaban de inaugurar y todo ese asunto. Seguirles de cerca hasta peña y sobre todo ir a, ir a verles al último conci en el, en el gaste de Chorimalo ahí, el día 15. Eh, pues eso, eh, ya, ya, ya sabéis, ya os he contado mil veces que tengo ahí un, una revistilla con unos colegas y, de, y en el anterior número pues no se me ocurrió otra cosa que hacer un pequeño resumen de lo que a mí me ha molado más de, del 2013 y eso, bueno, no me mola mucho en realidad hacer tops y, y hostias de estas pero, pero bueno, lo que más me ha gustado es lo que más me ha gustado, es así y ya que no está Iñi, pues para escuchar mucha música y que no, que no os dé yo mucho la chapa eh, voy a empezar con, con Touche que son una banda de, de post hardcore y hay un poco de scrimo, Que a mí me ha encantado el nuevo disco, la verdad es que lo esperaba con, con mucho ansia Y llegó ahí en octubre o así y me dejó flipado Esto es Hardboard de Touche disco Just Exist que, que me ha encantado, eso si sí, ya nos flipo como estábamos comentando con Archa que el, el Parting the Sea Between Brightness and Me, este es también la hostia, aunque eso menos digamos las raíces, pero bueno eh, más cosas que han entrado ahí en mi esto por cambiar un poco de, de pelo, vamos a ponernos un poco más tranquis y, y bueno el disco, la verdad es que os voy a poner un tema del disco anterior que es un poco harto lo de esta peña porque en apoca iría solo han grabado maquetillas y cositas en directo y cosas así y la verdad es que esta es un grupazo que tenía muchas ganas de que grabase disco nuevo, el disco lo tenéis por ahí en su Bandcamp y la verdad es que está guay que por fin una banda que ha rodado tanto que ha dado mogollón de mogollón de conciertos y tal que se anime a grabar algo de estudio así gordo y bien pensado y, y tal. Eh, os recomiendo eso, que os escatéis el disco, es increíble y os voy a poner un tema del anterior que, que es ese grabado en directo en Vergara eh, con este tema sobre H que es un tema. Versión de, de su tagar, por cierto. you poca iría en ese directo eh, tenéis que cantaros este, a este dúo chico y chica porque aparte de que la chica canta eso usa la voz como un instrumento más eh, como veis eso en este por ejemplo usan un instrumento africano y usan instrumentaciones muy locas también juegan mucho con loops y, y cosas así mm. siguiendo un poco con el repasillo de, del 2013 eh, ya que Iñi no puede estar con nosotros Que está de reunión eh, Ánimo Iñi, que eres un crack Y a ver si puedes venirte por aquí pronto Seguro que la semana que viene estamos con él Pues siguiendo con Con este repaso Quería poneros algo un poco diferente Y os traigo No sé, por no poneros tanto Tanto charcore Y os traigo a Jesucristo, ¿no? Que es un poco la propuesta más rara que he metido en esta lista ¿no? eh, Que son... A Ingrid Echevarría que ha grabado a Yellow Beach Machine, entre otros, a, a Los Educados también, que han estado por aquí, etc. Y que se ha hecho una banda ahí con una chica cantando, y bastante interesante, bastante psicodélica, bastante rara, ¿no? Que se llama Jesucristo y que uf, tiene una imagen brutal, un, todo muy cuidado. Las canciones se llaman como una, una ensalada, ¿no? Cada una, cebolla, zanahoria, no sé qué, tal, lechuga y es un disco muy cuidado un currazo y muy completo la verdad tiene canciones muy bonitas como por ejemplo esta que se titula cebolla El clásico del día popera, que, que vaya al bancam de Jesucrista, que tienen un disco muy rico, muy rico Que seguramente estarán tocando en directo dentro de poco y seguramente pasarán por Sobredosis Musical Y, y para el que quiera escuchar música, como siempre, todos los miércoles, Sobredosis Musical Estamos aquí, estamos en, en internet en todos lados, no podemos estar más encima vuestro Pero lo que queremos es que seáis vosotros los que nos mandéis ahí vuestras cosillas Nos da igual maquetas grabadas en el local, nos da igual lo que sea Animaros a venir aquí, a tocarnos algo de música, a poneros vuestro rollo y a, y a compartir aquí música. Que al final llevamos aquí cuatro años, no, todavía nadie nos ha pegado, ni, ni nos hemos comido a nadie, ni nada. Así que eso, animaros a venir con vuestra banda y a echar aquí un, un buen rato. Para eso tenéis eso por internet, sobre todo si es como siempre, nos buscáis y ahí nos tenéis. Eh, después tendremos un sorteillo de uno, ya sabéis que tenemos muy bien de bandas colegis que nos echan un cable y que... Y que nos dan. Ya sabes, que nos tratan como VIP, en plan nos dan entradas y cosas de estas, ¿no? Y tenemos un regalito de parte de, de Priscila También comentaros que. Que empezamos Iñi y yo, no está aquí, pero si estuviese seguro que lo, que lo mencionaría. Eh, que estuvimos eh, Empezando el año como. como mejor se puede con Last Fire Deal. Eh, presentando su nuevo disco en el anchoqui con unos grandes amigos también de highlights eh, además nos llevamos un sorpresón cuando, cuando eso, nos dieron unas invitaciones para ir allí para... y realmente no pues cuando ves que la banda se te, se te entrega luego te viene después y te da además de que te han dado entradas eh, las gracias por ir ¿no? que es como sobra ¿no? ya. Eh, son una gente increíble y la verdad lo que se acaban de cascar es un pedazo de disco de la hostia Lo han grabado con Saul Santolaria, en Sweet Soul Music, y es, es un discazo. Eh, se, se titula Ons y, y lleva un portadón de Nayara Guicochea, precioso, eh, y son 11 temas de blues rock eh, cañerísimo, eso, con un power trio bestial. También en algunos han metido arreglos de, de teclas, eh, de la mano de diré de Diego Las Heras, Y en definitiva, un discazo de rhythm and blues, de rock, de... Es un discazo, tenéis que escucharlo. Yo os voy a dejar con gonatel Darles muchísimas gracias a estos músicos por, por eso, por, por hacer esta gran música, por invitarnos ahí en Noche de Reyes. Lo pasamos genial. También a Highlights, que se curraron un directazo increíble. Esos eh, hard rockeros de la Rigo Sound, que les mandamos un abrazo también increíble. Y nada, seguir haciendo música. Nosotros seguimos aquí en Sobredosis Musical... Eh, con Archa Cruz Band, ahora pasaremos. Y nada, estos son las Fire Deal con Gonatel, un temazo de su nuevo disco Once. Si nos deja la sandwichera, por supuesto. Que ya sabéis cómo es esto. Last Fire Deal eh, con ese nuevo disco. Y ya estamos también con Archak. Eh, ¿Qué decís? Los hermanos osos. <risa> eh, ¿Qué tal? Eh, bueno, habéis venido gran parte de la banda, ¿no? Sí. No toda, pero. <risa> dos tercios. Bueno, dos tercios, eso es. Eh, Mario y. Eh, Eric. Se me ha olvidado, y Eri quería. Eh, y nos falta batería. batería. Misters Battery. Gaisca, tío. Gaisca. Un saludo para no el venir. Aquí. Pero bueno, todo no se puede hacer en esta vida, ¿no? Ser buen ah, batería, ir a todos los eventos. O igual no le mola, es un poco más estos. Nah, estudia, en, estudia en Donosti, Ajá. entre semanas está ahí. Bueno, es, bueno. Esa es la movida. Si se acerca, a ensayar, todos a gusto. Sí. Contarnos cómo, cómo se juntan tres osos. Hay una jauría de osos. Porque sois peña que habéis tocado en otros rollos también. ¿Y, y dónde viene ahí de repente? Venga, a ahí a darle caña. Bueno, pues María y yo vamos tocando uno. Empezamos tocando juntos hace mil años. Eric, un momento. Eh, eh, cógete el micro ahí, que seguramente está apagado. Ahí estamos. No pasa nada. Cosas del directo. Pues lo que decía, que la idea viene de hace tiempo. Mario y yo empezamos a tocar juntos hace años, mm. pues cuando éramos unos críos casi, con 14, 15 años. Luego lo dejamos y al de hace poco, ya hace un par de años, comentamos la idea de hacer otro grupo, una banda pues más rock and roll... Mm así sí. Un poco de rock and roll acelerado mm -hmm. Que nos molaba ese rollo y, y poco a poco Le dijimos a Gaiska que, que también es de un pueblo de aquí al lado Y empezamos a quedar Y hasta ahora sí. mm -hmm. más pues, o menos A través de un amigo común Que grabó con él una canción Para Una movida un que, proyecto hicieron que hicieron en Para el Sahara mm -hmm. nos, dijo que, pues eso, nos dijo que Había un chaval que no tenía grupo Y le dijimos Y no si sí tenía no bueno a en aquel entonces no sé ahora tocan bueno, dos bandas le, le no le hombre, o... ahora, están dos, ahora están kilómetro once también ¿Sí? kilómetro once sí no no les he catado Rollo por rock ahí, and ¿no? roll ¿no? Muy, sí. muy platero, platero. Mm. Está eh, guay, ¿eh? Siempre, ¿suena bien? siempre se ha llevado siempre se ha llevado el rock and roll <risa> eh, eh, cómo le llamamos eh? ibérico ibérico, ibérico. ibérico. Eh, qué os iba a decir y siempre hay con el eso con rock and roll por delante pero joder, tu Mario vienes de grupos de hardcore eh? Eh, ¿No? O, bueno, sí, sí, claro. Yo... No, no te da vergüenza, ¿no? No, para nada, ah, por no, supuesto. No. O sea, a ver, yo, claro, también he tocado en grupos de metal y mm. con Stephen mm. Attack, pues eso, pues un poco hardcore eh, ahí mm. metalizado. Y... Pero vamos, es que yo realmente escucho de todo, así que mm. no es ningún impedimento. Mm. Hace... Y la bajista también, que venían propuestas raras. Igual te decía, una Ebrin Spears tal o no, sí, no ha habido problemas de esos. <risas> Ahí andamos, <risa> entre los helicópteros y Brindle <risa> Al final no sé qué salió, pero. <risa> o sea que siempre habéis tenido ahí claro lo que queríais hacer y. Bueno, y es que al final, música, escuchas de todo. Te lo dice Mario, desde sí, rock and roll, pero hasta death metal y pasando mm. por el hardcore de old school de toda la vida. Mm. Sí. Pero aquí sí que queríamos hacer, hacer esta onda. Haces sí, igual, mira. haces una banda y no sabes muy bien a qué palo vas a darle, pero aquí sí que teníamos más o menos claro. La vena más rockera sí. Ahí. Sí. Eso sí y Sí, hace... está un poco más premeditado. Ya. Yeah. No, no nos pusimos y dijimos, a ver qué sale, no. Dijimos, mira, hay que tirar por aquí porque nos gusta y y queremos tirar por ahí y que al principio versioncillas y tal o desde el principio venga vamos a darle aquí a lo nuestro y no, tal no desde el principio ya nos pusimos nos pusimos sí. a componer trayendo yo traje unas ideas luego las dimos le dimos forma entre todos y así y, mm. y nunca bueno, hemos tampoco. hecho muchas versiones la verdad. no a mí yo nunca la verdad es que nunca me ha gustado tocar versiones no tocar ni en el local ni en directo la canción de otra persona y... ¿eh? O echamos una de ceque, en plan de sí, tributo. Sí, una de ceque, sí, eso es cierto. Ah. Pues nos mola y, y qué hostias, pues... Queríamos hacerlo, pero más versiones, la verdad que no... ¿Y hace cuánto de esto, de que os juntáis y que te empezáis a dar cañita? año y... Tuvimos o sea, unos meses, luego de repente paramos medio año casi... Realmente de seguido, eh... Seis meses. Sí, de septiembre. O sea, entonces, sí. Eh, sí. Hay que darse prisa, ¿no? Porque en seis meses también habéis tocado lo vuestro... Sí, que claro. no es poco para lo que lleváis, joder. Y, y habéis grabado ahí la referencia a gusto, ¿no? Con congratulaciones, yo creo. Os digo ahí felicidades, el Bruno. ahí. pero Me han dicho que se va, se va a empezar a poner una bata de estas de cirujano, ¿sabes? De rollo blanca, una con sus bolis afro. y tal, ¿sabes? Para pa ser respetado. O no, Más bien nosotros a él, porque bueno, en poco tiempo ha conseguido que. Bueno, sí. lo grabamos en un día. En un día. Y consiguió sacarle un poco de. De sí. chicha, ya uh -huh. vamos, que estamos contentos con el resultado. Pues uh -huh. imagino que hay que ir ahí con la idea clara, ¿eh? Porque me acabo sí, de. Sí, sí, hombre, los temas estaban cerradísimos, los llevamos más caos y. Pero claro, luego es que un día da de sí muy poco, estuvimos 10 claro, sí. horas, estuvimos así uh -huh. que. Sí, que estás a hacerlo, a y luego, hacerlo y... y. Luego más el máster que se pegaría a él, ¿no? Claro, de, claro, claro, claro. Bueno, vamos a escuchar algo ahí y luego seguimos hablando, joder, de que hay tiempo. De Nascatuta, ¿no? De la misma, ¿o qué? Claro, por ejemplo, tío. Bueno, pues Nascatuta de Archa Cruz Band aquí en, en Sobredosis Musical. Eh, que, joder, la verdad es que eh, directo al cuello, ¿no? O sea, no hay nada que explicar de esta canción. Sí, no, no, no. no nada. Es que habla por sí sola. Así. <risa> sí, sí. ah, sí. Usa por ello. Venga, joder. Nascatuta, pelico, rola, Jokapilde, jij bent aan het meten, kijk je je je, je sap je niet zit aan nooit je je je, Jasper tuta leren naar de man en jou de tuta de, de, los, de los archac de los osos, que ya nos contaréis por qué lo del oso del, eh, un, un anti-Gillette de estos eh. bueno, no, no tengo nada en contra de Gillette ni Wilkinson sí. ni pero pues, <risa> <ni el número. risa> <risa> era una palabra que nos gustaba como sonaba, estuvimos ahí diciendo nombres y decimos Va, archac, archac es una de puta madre pues pero tengo... hay que meterle algo más ¿sabes? Y, ah. eh, blues band, tío Blues Band, pero ¿a cuenta de qué? Porque claro, estuvisteis aquí en Blues on the Rocks. Y yo es creo que, que, que aquí. Y llamaron he... por lo del blues, sí, ¿no? Sí, y, sí. y fliparon, y ¿no? No, no, no. <risa> ya bueno. le dije yo por el Facebook, le dije, oye, que nos llamamos el Check Blues Band, pero en realidad no hacemos blues, ¿eh? <risa> <risa> que es la verdad por, por delante, que no queremos venderlo. No, eso ¿no? es, eso es. Pero, ¿qué, qué, qué, onda, <risa> ¿qué onda lo de Blues Band? Os mola el blues y tal, y. Bueno, hombre. Lo... Algo sí, escuchas, pero lo justo, vamos. Mm. No, pero gusta. esto no, no viene de ahí. O sea, no viene de que, no, no, no, no, de que no. escuchemos nuevos. Era la, la tontería, en realidad, la tontería sí. de darle un punto de vacileo sí. a la cosa. Pero vamos, que, que nos gustaba cómo sonaba y así se ha quedado. Claro, Sabes, eso. Había varias propuestas, pero está ganó con gracias. <risa> pues imagínate el resto, ¿sabes? Sí, sí. ¿Y, ¿Y qué tal ahí? Siendo un trío, me imagino que os estaréis, no va con segundas, que estaréis a gusto, ¿no? O sea, de f fácil de libertad de decisión y todo ese rollo, ¿no? Pues sí, a oh. ver, para empezar ya, ya es suficiente y difícil quedar los tres, yeah. coincidir los tres sí. como para ya añadirle otro factor. Pero es que realmente ni nos planteamos un meter a otra persona, otra guitarra o lo que fuera. Directamente teníamos en mente que... O sea, formato trío y, mm. y ya está. Sí, ¿No? y que tampoco hace falta más para lo que hacemos y queríamos ese formato también. Sí. Y bueno, eh, hemos escuchado aquí en Ascatuta, ¿Ah? que ya nos has contado que eso llevas igual tú un riff y luego le dais la vuelta allí. o, o aquí te Dice el compa, esto es una puta mierda. O claro, claro. así ¿no? o sea, tiene que pasar el filtro, ver cómo lo <risa> encajamos, o Eric <risa> propone hacerlo de otra forma o con otro ritmo de materia o viene Gaisca y hace otra cosa y le da un aire que pues eso que no tenías tú en mente pero mm. que queda mucho mejor de lo que habías pensado o sea hay, hay llama ahí también un poco no hay margen sí. ahí para sí. jugar en el local yo básicamente traigo acordes y, y alguna idea y mm. Oye, por ya, lo general no. sí que igual pues traes tú la idea trae Mario lo que es la idea de, del tema o lo, los riffs y luego sí se, mm. se le da forma pero bueno mm. o sea lo que es la idea O sea, el riff concreto en sí también pues, también cosa de Mario también. Sí. Mm. Bueno. Eh, Luego las letras que, Mario, ¿te encierras ahí una semanita? O no, para haces? nada. Mira, la, las letras entre Eric y yo las hacemos. ¿Ah, sí? Eh? Las hacemos... Pues, o sea, que sería más. Pues, pues Eric ha hecho alguna mm. más que yo, pero entre los dos las hacemos. Tiene, tiene alma de de hardcoreta, ¿no? Este rollo, ¿no? ¿no? Hombre, a ver. El sonido es rock, pero nosotros mm. actitud hardcore -ed. Hombre, es lo que hacíamos título... antes. Escuchamos mil música y uh -huh. mil cosas diferentes, pero venimos de donde venimos también. Sí, escuchado yeah. hardcore toda la vida, empezamos tocando hardcore, tocamos en otras bandas hardcore también. Uh -huh. Y la actitud es de banda claro, hardcore. Claro. Por supuesto. ¿no? Y, lo, y las letras y tal también. estaba está ahí buscado. El título musical de que como Sí, Arrikachen, pero tal, ¿qué? ¿eh? Hostia, ¿no? Pues... Pues reivindicar pues no. lo que hacemos y y lo que creemos que, que tiene que ser reivindicado, que es la música. En este pueblo sí, hay muchas bandas, pero, pero se tiene muy poco respeto a la música, yo creo. Bueno, a ver, yo cuando dice la letra estaba pensando también hacer un poco la diferenciación en, entre lo que es la música, el arte y lo que es el negocio que se monta en la costa uh -huh. y que siempre ha estado y que, bueno, cada vez, es, cada vez hay menos. Gracias a internet y otro tipo de, no. digamos, de, de circuitos en los que funcionan las bandas. Y precisamente queríamos reivindicar eso, reivindicar un poco el arte, la gente que está ahí de forma altruista haciendo que funcionen las cosas a otro nivel y... Sí, lo, todo lo que conlleva, ¿no? Todo lo que envuelve... Claro, claro. Pues tú si tú tocas, pero bueno, o sea, detrás de todo eso hay mil cosas. Hay gente que te monta el concierto, gente que te hace la cena claro. para que tú cenes donde vas a tocar, mm. gente que te hace los carteles y no los haces tú, gente que te hace diseños así por la puta cara porque cree en ello, como es Chori, que nos ha hecho la portada, Ajá. que lleva mil años haciendo diseños para pa', pa todo el mundo. Y un poco la arricache en eso, ¿no? También, ¿no? Que de, la... de indicar de dónde venimos Ajá. también. Pues. O sea... Claro, ¿y, y cómo, cómo veis...? Eh... Porque, hombre, me imagino que con el disco lo habéis intentado hacer así, un poco autogestionado y, y tal, y tirando sí, de colega, sí, sí. ¿no? Que se dice. Totalmente. Pero, ¿cómo, cómo veis el. Eso, rollo, el asunto de aquí, ¿no? No ya la escena, porque ya me preguntar por la escena es un poco harto, pero. ¿qué? O sea, al final lo que nos importa es: ¿se ven bandas? No. Bandas que nos gustan, bandas que no. Se puede ir, es, es económico, tal. Eh? La gente se involucra porque, claro, yo, Couscous, sí, me haces 200 kilos de Couscous ahí, para cuatro bandas que vienen de Alemania y no sé qué, sí, sí, Couscous es un megollón, luego hay cuatro viendo ahí el concierto. Yeah, sí. bueno. Que se iban en gratis, ¿eh? No digo que no. No digo que no. No sé, aquí en, en Vizcaya, en Cartea, en Euskalia, no sé, bandas hay. Eso siempre lo hemos dicho, hay, buenas, muchas, hay muchas bandas y bandas muchas y de ellas buenas. Muy, buenas. muy buenas también. Ya ves haciendo muchos conciertos hay, hay oferta. Pero también nos damos cuenta con el tiempo que también lo que falta igual es público. Falta en en el Carterry, por ejemplo, que es de donde venimos, bueno, estamos ya hartos de, de ver eso, ¿no? Mm -hmm. Que haces muchos bolos, muchos conciertos que crees que son de la hostia, porque si ves ese cartel en otro sitio sería la hostia, pero luego claro. ves que ni del pueblo viene nadie, del de te vienen cuatro y ves que bueno, que igual no tiene ese reconocimiento que debería tener. Mm -hmm. Por las bandas también, porque son bandas que, que merecen más, ¿no? Que merecerían más. Entonces, igual falta público. No. Yo recuerdo o sea, un bajón. Yo siempre he sido de los que piensan que eso, que Peña hay, ¿no? Yo conozco de, de, o de vista o incluso de co colegas que he hecho en, en, ese, en ese ámbito, ¿no? De gente que compra discos, que va a conciertos, que se mueve, que tal y cual, ¿no? Sé que la hay, que existe, pero el otro día, el, bueno, el otro día fui, fui al fin de gira de Berry Charrac con el jefe. Uh -huh. Circua, tío. O sea, Circua. Y la peña, ni cabecear, tío, sí. ni cabecear. Yo estaba con el jefe flipando, tío, diciendo, pero si son chavales de 15, 14... Sí, los móviles ¿sabes? arriba ahí grabando... Sí, el móvil, pero... no sé qué, y pero, que, digas, avienta, que digas que no desfasan... Dice, no, pero desfasan el, de botellas de Calimocho, dentro de la anchoqui, fumando la peña, tal, canutos, la hostia. Pero muévete un poco, hijo puta. Ah. Aparte, sí, pues, tío, el mos es el modo de que hay que hacer pit. Y la cultura de la trompeta y la cultura musical de la Chosnas también hace mucho daño aquí, en este pueblo, yo creo sinceramente o sea, se tiende al pachangueo a la, a no sé y venga a vender música y mensaje a cambio de qué sí de, de, de, de bolos en fiestas de verano en jayas de los barrios pero mm. creo que esto se ha convertido me, en un poco me, una fórmula estándar, ¿no? es oh. merece un poco más de lo que le damos a la, a la es, música. Es, ahora no sé. mismo será como el reggaetón de aquí o algo claro, así. Claro, es que se, se, es una fórmula estándar. Una ya sabes que así. haces un estribillo, un rocker, unas turutillas un sky y ya está. Y Hace 15 años no pasaba eso. Yeah. Tenías unos y unos Anestesia... Y la, eh, a verlo, eh. y la Peña iba a, a aquí verlo, joder. Y había... Pero bueno, dan los eso, tiempos, cambian y... opinión también. O sea, sí, sí, sí, sí. Bueno, esto es nuestra opinión, por supuesto. Claro, claro. claro pero yo quiero decir que la gente está súper... Estamos en la isla de Rattia, que por eso llevamos cuatro años aquí, porque nos dejan decir lo que nos sale de, de ahí. Sí. Eh, que también, joder, que yo creo que hay muy bien de bandas que no salen también por eso, ¿no? O sea, a mí me encantaría ver un, yo qué sé, pues a Crickbat. ¿Cuántos años llevan Crickbat? Verles, me da igual dónde, en Hayas del Puerto. Eh en goriles, tío, yo qué sé dónde, ¿sabes? En Jaias sí, en claro. de Bilbao hay en un escenario medianamente tocho. La lías, tío, claro, la gozas. Lo que iba todo pues bueno, sí. vamos a poner un poco de música porque nos calentamos. Sí, eh, es bueno, que... Bueno, tengo a OFF aquí. Pues Ay, oye, puta madre, ¿no? Me habéis dicho que son, eran unas directrices, ¿no? Un poco directrices del royete. Bueno, bueno, sonido, igual. Sonido, ahí nos mola bastante. Que... A mí personalmente me mola como, como suenan. Mm. ¿Qué ponemos? Upside Down, Darkness, o yo qué sé, ¿no? Upside Down, por ejemplo. Upside Down está muy correcta. Bueno, eh, sí. pues, de mazo, de los off. Banda de All Stars del hardcore al final, ¿no? <risa> <risa> off con Absolute Down, que ya me he ido ahí a relajar al sofá y estos ya me echaban. Pues claro, no, no te dan tiempo para respirar esta peña, ¿no? Estábamos hablando de, un poco de la, de la escenilla y del asunto, pero bueno, vosotros cuando vais a un concierto, cuando vais a dar un concierto, lo que sea, ¿cómo os gusta que reaccione la peña o reaccionar vosotros o qué? ¿Son conciertos calimocheros? ¿Son conciertos de fumar un canuto y bailar? ¿Son conciertos de pogo total? O sea, ¿Qué onda? Pues es que cada, cada persona se lo toma como quiere, ¿no? A mí lo que, lo que no suele gustar es que. Claro, hasta ahora hemos estado abriendo nosotros el concierto, como mm. pues llevamos poco y es lógico que toquemos primero. que la gente al principio está un poco más fría, entonces siempre que, que mm. vengan o que se acerquen un poco al escenario, pues para que no sea tan fría la cosa. Mm -hmm. ...y básicamente eso, oye, el que quiera saltar, que salte... ...el que quiera lanzarse del escenario, que se lance... Mm. ...cada uno a su manera, vamos... La verdad es que habéis tenido la hostia oportunidades... ...y con colegas de lo más, de lo más cañeros, ¿no?, para tocar eh, últimamente... ...que es a raíz de la maqueta o así, o igual os lo habéis buscado ahí con sudor... Bueno, los conciertos han salido, pues... ...con los colegas que, que tenemos ya, o los contactos que tenemos... Íbamos tocando tiempo, entonces bueno, una, banda, una nueva banda que hemos hecho, pues más o menos ya teníamos, aunque la banda sea nueva, teníamos un poco no mm. camino hecho, pero te, claro, donde queríamos ir también, mm. donde queríamos tocar. Entonces, bueno, así claro, que no. Habéis, no ibas a mandar a Gastea a la maqueta, ¿no? Pues creo el... que, <risa> sí, creo que. Si José Nechevarría nos la pondría. <risa> no, pero bueno, a ver, al fin y al cabo, en esto llevamos 10 años eh, tocando, o sea ya tienes amigos tienes bandas con las que has tocado en otros grupos etcétera etcétera y al final de, pues como si un colega nuestro el año que viene se hace un grupo nuevo pues con pues quiénes habéis andado habéis eh, con él con control ejemplo. de plaga no control de plagas plaga ¿Sí? hemos tocado sí este sábado el control sábado plaga pasado plaga pensaba que podíamos tira. anunciar ese No. Y luego el de Hora del Primate, tocaron este fin de también, creo, que Control de Plagas, no sé, no sé cuándo. Han tocado también juntos, en Porto sí. tocaron juntos hace dos semanas, creo. Pues, hora sí, del Primate a mí me dejaron, y... me dejaron flipado. Hora del Primate hola, hola, y Control hola. de Plagas. Y tocaban en Isarwells, el mismo día que tocábamos nosotros en Deusto, y sí. al final no tocaron. Porque sí. se puso mal el cantante, no sé qué historias pusieron. Y... Hemos tocado en sarauz también. En Sarata Festa hace sí, ya un par de meses. Sí. Estoy a Sarata Festa, para ahí. Sí, muy a gusto, muy sí. a gusto. Y... Un poco más de momento. Joder, en la capilla también. En la capilla Bermeo. Yo luego hace mucho. Estoy a Bermeo. Y Joder, qué, claro. qué tal se agradece, la peña... Eso, queda todavía gente, ¿no? De que te lleva ahí, que te da de cenar con todo su amor. Sí, bueno. sí. Sí, sí. Y encima sí. Esa, la, la capilla lo tiene muy bien montado porque tienen ahí una serie de gente que va... Normalmente a, uh -huh. la, a los vuelos a sí. que se montan y 30-40 personas mínimo siempre hay uh -huh. Y la verdad es que el trato es exquisito, vamos, o sea, Qué bien. muy buena gente Sí, sí, la gente que iba toda la vida montando vuelos y sabe lo que hay claro, Justo bueno. ese día tocamos en Durango presentando el, el EPE en la OCHENEA Hostia, que también habéis ido allá. Y menudo cambio lo de la mañana. Hasta tomamos la noche. a mediodía ahí un jueves para toda la chavalería de, de uh -huh. los institutos. ¿Y qué tal? ¿Qué abochenea ahí estás movida? Porque tiene que ser aquello cañero, ¿no? Uh -huh. José Iná Echeverría, no, pero alguien más calvo incluso, así o, Sí. ¿No? En plan. Bueno, sin más, eso tampoco nos lo tomamos como, uh -huh. como un concierto de la hostia ni nada por el uh -huh. estilo. No precisamente, íbamos ahí pues. Habíamos sacado el disco, estábamos en el puesto de música Susenean y también uh -huh. pensamos, claro. íbamos a tocar en el Gasteche, en Sapueche, y la idea era esa, hacer al mediodía a Ochenea y a la noche en el Gasteche, solo que al final no se pudo, y, y justo venían Blank Peches, unos alemanes, sí, uh -huh. que les habíamos que, visto, la última vez que vinieron les vimos uh -huh. en el Eso Sentinel, Que montó la FECAL fue, ¿no? Sí. La FECAL Crew montaron el concierto hace el año pasado. está la FECAL, que ya en paz descansa, ¿no? ¿Cómo siguen montando? Bueno, algo hacen, algo hacen. Sí, sí, siguen todavía, menos vuelos pero sí siguen activos, sí. De hecho, el uno, hay uno en Sentinel también que vienen los asturianos. Sí. Bueno, el tema era. Adrenal, y se vienen de asturianos. No, no, no. Unos asturianos. Bueno, en fin. Que hacen rollo fumanchu Sí. No sé, tío. No he El tema era que tocábamos unos sí. alemanes Black Beaches en Bermeo y les dijimos a A la gente de la capilla a ver si tenían banda para tocar que nos molaría tocar con él porque nos habían gustado la beta anterior. Mm. Entonces nos dijeron que para adelante, cabrera. Y... y ahí fuimos, tío. Y, y, eso, y, y muy a gusto, muy a gusto. Mm Hay -hmm. mucha peña igual que, bueno, ya no sé si vosotros usaréis esto Lo de las tecnologías nuevas y tal, nosotros sí. somos los partidarios. ¿eh? Pero hay mucha gente que a pesar de eso, de todas las facilidades que tienes hoy en día, no tiene, no tiene el valor de ir por detrás ahí y tocarle la espalda al que monta el concierto, ¿no? Y decirle, oye, que queremos tocar, o, o ir ahí al, de, al delgarito y tocarle y decirle, oye, sí. tío, que queremos tocar, ¿sabes? Hombre, pues, ¿Mm? hombre nosotros, es que las nuevas hay, y demás, hay sí, que muy sí, sí, por supuesto, pero pesado. el contacto de siempre también sí. mola. No le mm. dices a alguien, oye, ¿qué...? ¿Qué quiero tocar en tu garito ¿O qué? ¿Para montar un vuelo aquí? ¿Cómo está la cosa? Uh -huh. Uh -huh. Eh, estábamos hablando antes de... Bueno, ahora escucharemos otro tema, pero de... Ya hemos hablado de los directos y tal, pero... Del disco y tal, y... ¿Cómo...? ¿Solo había tres temas? ¿Elegisteis ahí lo el que esto? ¿O había movimiento de material? ¿O...? ¿Qué, qué, ¿Qué es un directo? Me imagino que tocaréis más temas que tres, por supuesto. <ríe> sí, alguno más. Uh -huh. No, pues elegimos un poco los que más nos gustaban y así. Uh -huh. Y en realidad si tocamos, tocamos 10. O es sea, es, era cu cuestión de tiempo, ¿no? Sí, al final. No, o sea... Elegir y elegir 3, 4 canciones, al final uh -huh. se quedó en 3 por, por motivos económicos. Uh -huh. Sí. Y, y las que más nos gustaban y tal, y ya está. Eso es que tampoco son... queríamos hacer un disco. No, claro. Uh -huh. Tengo la idea de hacer un, un EP, pues tres, cuatro temas como mucho, y, y lo siguiente es, así va a ser también. Sí, sí, hombre, de sí, pocos sí. a pocos ¿sabes? en vez de rayar sí. a la Peña con mucho... Hombre, es un formato que, que a mí me gusta, está bastante bien y, y tiene muchos pros. Y, mm. y bueno, me yo me creo, creo que ya la de Peña de... no llega a la, a la sexta canción, por ejemplo. ¿no? Estás escuchando tu disco y se... Escucho dos, tres, cuatro, cinco... Pero no. muchos discos, la verdad, que, que no, no. No llega no, a la sexta. No. Es <ríe> mentira. Es un disco que te mola, que sabes que te va a gustar. O oh, hay muchos discos que te que pillas y, bueno, le pillas la onda, pero, ahí, yeah, yeah. pero no dices, guau qué discazo. Yeah. En cambio, si ese disco tuviera solo cuatro temas, pero cuatro temazos, yeah. ya te quedas con otro... Y aunque en medio año te saquen otro de cuatro temas, ¿no? Sí, pues, <ríe> bueno, pero... Claro, esa es la idea, ¿no? ¿no? Escuchamos quizá aquí a Desarrollo Chendiana, que es el, rollo, el, el tema Core ¿no? El, el ¿no? Sí. Es un poco el rollo Amigo. emo. También te, estaba, a mí me gustaba mucho la de, joder, la de, ¿cómo se llamaba? La de Stephen, la del último. La de T-Rex. T-Rex los a mí de todas las canciones que hicimos de Stephen ¿Sí? Attack que es la que más me gustaba. Es un, y, un temazo, ¿eh? y Creo que alguno más también pensaba lo mismo. Es un temazo, es un temazo. Sí, la verdad es que sí. Pues bueno, escuchamos que ya ha de saber Chendenea, que tiene ahí mensajillo, ¿no? qué? Tiene caña. Bueno, caña, sí. caña, caña. A por ello. de un grupo, de, que venga un grupo de blues así, de temas de 10 minutos claro, y tío. tal, ¿no? En plan, no, bueno, a vosotros el, no os mola, ¿no? El sentimiento está, vamos, o sea, el sentimiento... O... Siempre os ha molado la la, la rapidez y tita, ¿no? El pacto con el diablo, por eso venía lo del blues. <risa> era de una manera de pillarlo. Bueno, el, ya nos habéis hablado de que os ha hecho, os lo grabado el Bruno, el, sí. el Chori Maquetón, uy, portadón... Eh, con eso, que el rayo ¿no? de los gela y poco Hombre, más. Sí, Ahora... eso fue una de las pocas directrices que le dimos a, a Churis. Sí. Ahora hay que ponerle a los gela, luego un ratito. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Eh, y luego también hemos hablado de, de cómo grabasteis con Bruno y tal en un día a todo correr, pero eh, eso, que habéis tenido claro de las gui esas guitarras limpias, que son cosas que, que gente, la gente no se atreve mucho a hacer, ¿no? la, la peña se trampea mucho con el distor y tal. Y es algo que teníais claro: ¿Sois, ¿sois frikis del sonido o os mola el hambre a vuestro rollito y tal? Y la valvulita y el no sé qué. Hombre, la valvulita ayuda, ¿no? Hombre, <risa> <risa> Oye, frikis del sonido, no sé si considerarnos frikis, pero sí que un queríamos. Poquito, un poquito. Sí, que, sí que queríamos. No sé si esto precisamente, pero la idea sí que era esta. Uh -huh. Si queríamos una guitarra, pues más o menos limpia o más cruda que limpia pero bueno al final tampoco o sea no somos eruditos de esto entonces uh -huh. nada por decir entonces bueno pues sí. así molaba luego quedó igual un pelín más limpia de lo que esperábamos pero que nos mola nos mola el resultado uh -huh. bueno friki del sonido pues buscarle un poco el punto a lo que quiere sí que sí que está bien y creo que hay que sí, hacer sí. no uh -huh. a ver también eh, al fin y al cabo nosotros hacemos muchos acordes abiertos etcétera etcétera no Aunque quisiéramos, no podemos trabajar con mucha ganancia, ¿no? uh -huh. al final... Tú también no llevas una Guiti bastante frea, ¿eh? Ahí con... Sí, pues es... una, una Dane es... o...? Que va, es una Epiphone, tío. Es ah, la Epifón. primera guitarra que tuve, sí. Es la... Solo que... Solo pues, tiene bueno... pastilla atrás, ¿no? Como, sí, ah, la, he ido, la he ido haciendo a paños. Hubo una temporada que en realidad tenía dos pastillas, ¿no? Uh -huh. Hubo una temporada que le puse dos MGs cuando estaba tocando el lurpe que hacíamos más rollo metaleo. Uh -huh. Y luego, pues para este grupo dije, a tocar por culo. Me pillé una Seymour Duncan, hice un golpeador a medida, tapé el hueco que dejó la pastilla del, del mástil y... Pero y con, pero la, con la posibilidad de quitarle ese golpeador y sí, meterle... Sí, claro, ella, ¿no? pues, sí, claro. No, yo creo que así se va a quedar. Te que parece un poco eso, la del Guitar Hero, ¿no? Un poco... Sí, <risa> sí. <risa> Cañera, cañera Pues bueno, a, a nosotros, al compa es una pena que no esté Porque somos un poco frikis de las gitis y tal yo, yo pensé que era una Dan Electro, tío, no sé por qué No, no, no Una no. Dan Electro me mola, me mola en un pegote Hemos estado hablando un huevo de, de off y tal Pero vamos a poner a los Gela, ¿no? Joder, sí. bien Yo creo que... No estaría gustar. mal, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tema? Porque ya... ¿Qué, qué pensáis de, luego de los resugires estos que han tenido de... El Electric... ¿Cómo se llama? El Electric... Imperial State Electric Esto es Yo estos les vi en un... No sé si es una esquena o una cosa de estas. Sí, guay, sí, sí. Y me quedé guay. O sea, no, no, no, no me daba ni un duro, ¿eh? O sea, realmente decía, ah, esta peña, si ya los Gela, el final, ya me parecía como para... que Si más, no merecía demasiado. Te mola, ¿eh? Ahí, es acaba uh... lo que decimos? Sí. Acaba de... Un oso Aquí... acaba de abandonar el programa. Con los Gela tocas fibra ya. Todo, todo es respetable. Es que a mí me gusta lo, lo viejo, el... Ah. A mí me gusta todo. A mí me gusta mm. todo, desde... Sí. Eh, desde Super City y todo demás, y sus temazos y su sonido, y es que era la época... Hasta el Head Off. Hasta el Head Off, que son todas versiones que te quedas flipado con, mm. con cómo hacen esas versiones que son mejores que las originales, y vamos, sí, tiene un rollo sí, de la hostia. Y suenan todas 100% a ellos, tío. O sea, mm. Que no te dicen que, que son versiones sin saber qué grupo son a los que versionan y dices... Oh, Sí, sí, Te, mazo, te eh. mato tras temazo. Y en cuanto a Imperial State, pues cuando vinieron aquí a Donosti fuimos a verles. Y la verdad es que yo me llevé un poquito de decepción porque no había oído nada y no sé si iba con las expectativas un poco. dónde tocaron en Donosti? En el en centro este... Rondo. En una cultura ah, de, Ahí, ahí. Un rollo pequeñito, ahí a gusto, ¿no? Bueno, era grandecillo. Era una cultura ¿De H de H, H, H, pero bastante. Sí, estaba bastante bien. ¿no? Un uh -huh. culturareto bastante uh -huh. grande aún. Ajá. Uh -huh. 400 personas sí, de acuerdo ah sí eh el... gozando sí joder. sí a mí me molan personalmente el primer disco me moló bastante otro rollo mm. no si esperaba los Gela pues no pero es no. como más popero ya han dejado no, el rollo enteros, hard rock sí. ese... los temas son casi mm. casi pop sí pero es que bueno no puedes esperar algo si esperas ya otro disco de los helicópteros, no, no porque sí, sí, sí. aparte que no es el rollo pues es difícil superar no pero, mm. pero bueno tiene su punto bueno qué escuchamos de los Gela? ¿Qué decir, tú, tío. Nah, no sé tío échate un ahí... al Mario da igual de voz a todo qué tienes ahí ¿El YouTube exactamente ¿Qué? nuestro pues gran amigo red lights mismamente sí un, un red light ese es un temazo serio seguro que me lo ha dicho porque le mola el vídeo tal lo pone ahí en su en su muro no no, no o sea, tiene vídeo no tiene vídeo <ríe> Pues que, si fuera Friki te diría, es la cara B de un síndrome ah, de un eso es. Eso ah, es. es. Tenemos, un co tenemos un colega que hace que hace un programa los domingos Cago eh, oh, en Dios, solo, solo está en directo, tío Hay otra que... Que sí, que la tengo yo que atada <risa> <risa> no, ¿No uso un ungeard? No, no Vale, ya está eh, Pues tenemos un colega que hace un programa los domingos que se llama El Desenterrador que eso Le gusta, le encanta hacer el programa con todo datos sí, sí. Y ya, así, ya, es, este es el disco del 82 Que produció No sé quién y no sé cuántos Y claro, algunas nos, nos invita Y dice, bueno, aquí están los chicos de sobredosis música. Hombre, ¿qué pasa? No sé qué, y le jodemos todo el programa y me encanta, ¿no? En plan... Eh, <risa> lo, no, nosotros, nosotros somos muy diferentes, nu nunca damos referencias, ni qué disco es, ni casi casi ni decimos la canción que estamos poniendo. Eh, pero eso está bien, ¿no? Si a la gente le gusta, que mueva el culo un poco para... Sí, la... ¿no? Que se la busque. Nosotros eso sí en la web luego que os pondremos para que os descarguéis sí, sí, este programa, ahí, ponemos ahí el setlist y... Con... Sí, sí, sí, está bien, está bien. Para que, las, pa que, para que la gente sepa... Para que no te bajes los temas. Bueno los helicópteros con red light ahí eh. Pues los helicópteros ahí terminando duro y fuerte y como The End y tal, ¿no? Este es, este es el final, cabrones, para que os cateis. Seguimos también con, con Archac Blues Band, eh, que ya nos han contado de todo, de su disco, de su... Bueno, de su, de su maqueta de... de, de EP, ma ep ep sí, EP, Es mucho más moderno llamarle ep ¿no? Que claro, suena mejor, ¿no? Suena mejor. Es un tío. Fotos de promo y eso no, pero ep sí. ¿sabes? No, ep entonces... Epe sí. Eh, bueno, entonces, eh, ¿qué, ¿qué intenciones tenéis de futuro? ¿Seguir con este P dando calor? Pues es lo que estamos debatiendo ahora mismo. Hicimos una tirada bastante pequeña uh -huh. para no pillarnos los dedos y ahora estamos debatiendo si grabar otro o volver a hacer otra tirada, uh -huh. porque es que ya no nos quedan prácticamente uh -huh. ninguno. Pero música hay, ¿no? Sí, o sea, sí, música, claro. Habiendo temas nuevos... Sí, eh... sí. O ahora hay que tirar por ahí, ¿o qué? Sí, ¿O no? pero... Estamos estos días dándole vueltas a eso, si... También... si hacer otra tirada de este, uh -huh. o, o esperar un poco y, y grabar otros tres, tres temas y hacer eh, otro EP. Pero ya en 7 pulgadas, uh -huh. eh, entonces claro, eso conlleva ya tener que ahorrar más pasta, etcétera, etcétera. Ya, yeah, ya. Yeah. Así que ahí andamos, ahí andamos, sí. Bueno, eh, de todos modos, eh, de momento tenemos eh, oportunidad de veros en directo porque este os ha, ha abierto un huevo de puertas, ¿no? Para pa tocar por ahí, joder, ya nos habéis contado que habéis estado tocando un huevo Y, sí, bueno, y dónde, más dónde más... os podemos ver ahora, en... que habéis estado comentando Pues de momento tenemos otro más atado para enero, que es el 24 de enero en, en Abadiño mm -hmm. que Siempre suelen hacer antes de San Blas, pues una semana antes, pues conciertos en el, en el Gasteche Y de momento eso tenemos, que ese día será... ¿Con quiénes tocáis? ¿O no? Perras salvajes, y gariz, y sí. que hemos comentado antes Y, y, no sé y si, chapata Pintura, que en plan versiones más fiestero Y de momento eso hay Y ahí andamos mirando para febrero, marzo A ver si sacamos unos cuantos bolos también mm -hmm. apurando el calendario, pues mirando fechas sí. hay... Así que si alguien quiere, pues que nos diga entra pues vale. en contacto con nosotros y la mola el programa y... Exactamente, claro, claro. Todavía nos queda ahí un poquito de programa, pero <risa> seguimos a, hablando con Archa Cruz Band. Eh, nos queda un temita además por escuchar, que es Musical Dark Ashen, que es ahí sí. el, el tema que da nombre a la maquetilla. ¿Maquetilla? ¿Maquetilla? La maquetilla, otra vez lo he dicho. <risa> <risa> ah, es que bueno, me salen tres temas, tal, me parece, y me ahí como ah, Bueno, tenía que comentaros antes de terminar el programa que el siguiente programa eh, sorteamos un, dos entradillas para ver a, a estos, a Priscila, Funky Chicken, terminar su gira Olor a Funk eh, en Bilbo. Así que si queréis una entrada solo tenéis que, que mandarnos un o por Facebook o por donde sea. Eh, ¿Cuántos vientos tiene Priscila? Que es una pregunta que parece fácil pero no, no lo es. Y sabiendo cuántos vientos tiene Priscila Podrás ir a verles gratis A, a su fin de gira Y echar unos bailoteos ahí eh, Seguimos con Narchak Y a nosotros ya hay 20 del programa Poco nos queda que comentaros Que bueno Nos veremos la semana que viene Con otra banda Y a vosotros daros La suerte de, de la hostia que, que, nos, que nos quedamos aquí Con el, el disquete Para que se oiga en la Irola uh -huh. Y <ríe> Que nos lo han traído en disquete De estos de ¿Os acordáis los disquetes Del ordenador? Pues hay que entrar una canción en cada uno, ¿no? Un momento. Bye. Acaba de llamar Iñi a la Irola. Voy a abrirle el teléfono, ya que estamos. Espera, espera un momento, espera un momento. Eh, ¿Iñi? Ah, Opiay, buenas tardes. ¿Qué tal, tío? ¿Llamas un poco tarde? Pues mal, ¿no? Llego tarde hoy. ¿Qué pasa, sí. que quieres unas entradas? Quiero entradas para Priscila, quiero entradas para Priscila. Bueno, sí, las la sortearemos la semana que viene, ¿no? El día 25, ¿no? En el... Eso es, en el, la esquena. En el Asquena. su dos, entra, dos entraditas para nuestros oyentes. Oye, ¿has estado de lujo con...? De Archac, sí, señor. Eso es, tío, tenías que haber pasado. Ya te digo, ya lo siento. La próxima estamos sin falta, ¿eh? Iñés de los que echan la bronca a la gente que no toca en, en el programa. Sí, sí, sí. sí. Así que la, ya sabéis, nos, nos, os toca invitarnos a concierto. El, si, no eso tocado. es. El siguiente, un acústico o... vamos. ¿Alguna vez archa cara un acústico? Los osos son tan perezosos que... Mucha pereza. De momento no tenemos pensado, vamos. Pero joder, guitarras tan limpias, Hay tan... que explorar formatos, hay claro. que explorar formatos. Claro. <risa> pues nada, que eso, que un abrazo, que mucha sobredosis, mucho... Eso es, Iñi, empezando, empezando 2014, tío. Eso es, infeliz año. Eso es. Igualmente. <risa> Cabo en 10, Iñi. ¿Cómo se nota cuando sales del curro ahí como... ¿Ya te has tomado la primera birra? <risa> ahí en ello estoy. Aquí, estamos, estoy. aquí estamos bien, ha sobrado. Ahora te bajo algo. Si vale, tal. genial. Vale. Oye, un ¿qué, ¿qué te voy a decir? Nos vemos la semana que viene, Iñi. Seguro, sin falta. Ya Va. hemos empezado el 2014 con fuerza. Y ok. Y llevaré los deberes hechos, ¿eh? Vale. Bueno, pues eh, voy a despedir a estos muchachos, ¿va? Muy bien. Agur, un abrazo. Venga, Iñi. abur, abur. agur que no se quiere quedar ahí sin, sin dar su... Normalmente cuando siempre pongo hardcore y así, siempre me dice... Eh, tengo que ir yo para poner un tema clásico. Y tal... Eh, eh, antes de despedirnos, os voy a poner un otro tema de, de, mi, de mi pequeña selección, ya que es bien corto, bien corto, bien corto. Y terminamos con un tema de Archaclus Van después, que es, parece que tienen algo más que decirnos que estáis ahí comentando, algo a ver si tenéis que, algo que comentar. Pero bueno, antes os voy a poner a... a... Yao. Con Kendu Stoack, que es un temazo de su nuevo disco que a mí me ha encantado. Pues un temazo de la mano de Yao Estos Donostiarras que se acaban de marcar un discazo Os recomendamos que, que os lo bajéis Sin duda Y nada, terminando con que Nosotros nos vemos la semana que viene Y Archak, toda la suerte del mundo A ver si os vemos en directo por fin, que todavía no tenemos el placer Y eso, vuestro momento para saludar eh, Agradecer a coleguillas eh, Yo que sé Promocionaros eh, Tal eh, Contarnos dónde podemos veros en directo Los discos, tal, el rollo Poca cosa que decir, la verdad. No sabemos muy bien cómo venderlo. Es que vendernos. no sabemos venderlo. <risa> <Pero risa> ni sabemos ni podemos, creo. Así que, sin más. Bueno, tenéis el disco en el Bandcamp, Archa Cruz Band. Sí, de... Para que se lo descargue quien quiera. Eso es. Luego en físico queda algo. En la DDT, habéis la DDT, comentado. Sí. En, en Billboard se puede pillar en DDT. Eh, lo hemos editado a medias con ellos. Bueno, se han echado un cable. Y bueno, el próximo 24 de enero en Abadiño también. Sí. Si alguien quiere comprar el EP, la edición física, sí. eh, que puede ir a que deje un maletín 24, en Avariño eh, y tal. ¿no? Hombre, eh, no, si no. alguien realmente también se puede poner en contacto con nosotros mediante el Facebook o el email y le enviamos sí. uno por correo o lo que sea, vamos, sin problema. Bueno, pues Arta Blues Band, vamos a terminar con, con el tema, música de la ¿no? Que, sí, sí. que es a lo que hemos venido aquí. Eso, no a crear eh, la alternativa Exactamente, ahí estáis Eso sí que nos mola, joder eh, Nosotros, eh, eso Daros la suerte que podemos daros Y, no. y que tenéis ahí dando, Seguís dando caña y todo lo que saquéis okay Y todo lo que tal, pasárnoslo por aquí Que nosotros Seguro. siempre ponemos eh, Música fresca, fresca Muy bien. Hasta la semana que viene, y Opa, muchas gracias Muchas gracias, tío, venga Tot de nacht, de música laarij Kijk, ons die in de dan No, no, Soy Nico del grupo Ultraligeros, eh, somos de Bilbao y bueno, llevamos tocando mucho tiempo, pero, pero pues bueno, el grupo este llevamos un año y eso, y, y os voy a poner una canción que se titula en los billares, que es una de las más guapas que tenemos y tal. Y eso, y nada, es una canción que es una letra pues de, de la vida y así en general, pues, de cosas que nos pasan. Y nada, yo estoy divertida. Rock and roll, que es lo que nos gusta.